Panorama. Punto panorámico en plena mañana. El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba declara que el informe técnico que avala el trazado de la obra alternativa a Ruta Nacional número 38, Puente Costa Azul, La Cumbre, Sección Costa Azul, Cosquín, fue realizado por los docentes investigadores del Instituto de Servicios Públicos e Infraestructura. ISPE, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Solo responde a una opinión técnica de los profesionales intervinientes, como resultado de un trabajo científico y de investigación, pero de manera alguna podrá tenerse como una posición u opinión institucional de esta universidad. Que en el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNC, en respuesta al expediente CUDAP, UNC 005772 2018, el abogado asesor Federico J. Cima afirma que las opiniones vertidas tanto por el señor gobernador como por el presidente de Vialidad Provincial hacen alusión a que técnicos especialistas de esta universidad son los que han dado su opinión profesional, no implicando las mismas una posición institucional de esta casa. Que precisamente tal consideración descarta la posibilidad de ratificar o rectificar como institución tales conclusiones o consideraciones. Que este Honorable Consejo Superior hace expresa su preocupación en torno al proyecto mencionado, ya que provocaría un severo impacto ambiental y ecológico. Diversos estudios han documentado la estrecha relación que existe entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas y por lo tanto con los bienes y servicios que ellos proveen, turismo, economía de la región, etcétera, por lo que su conservación es fundamental. Asimismo, este honorable cuerpo recomienda a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba revisar, reevaluar y profundizar el análisis de las seis alternativas existentes para la obra mencionada en Y que, y que entre las medidas previstas por la ley provincial 10.208 para, re, para reducir, eliminar o mitigar los posibles efectos ambientales negativos, se contemple incluir exclusivamente especies nativas de todos los grupos funcionales y formas de vida que son originales del ecosistema para promover la recuperación del normal funcionamiento ecosistémico, integrar al resto del paisaje el área de recuperar, a recuperar y que el ecosistema recuperado debe ser resiliente, es decir, tener la capacidad de poder recuperarse de posibles factores adicionales que ocasionen cambios en su estructura y funcionamiento. Por último, declara la necesidad de tener en cuenta en planes de desarrollo futuros la evaluación ambiental estratégica y el ordenamiento ambiental de territorio de la Ley Provincial 10.208 instrumentos que permiten planificar con perspectiva a largo plazo y que son esenciales para el manejo y uso sustentable de nuestros recursos. ¡Bravo! Acabamos de escuchar el momento en el que los asambleístas, los vecinos de Punilla, la, los vecinos de Córdoba Capital y los distintos organismos se, se hacían de el, la declaración y podían leerlo en voz alta para todo el público que estaba ahí concentrado. En el, es el momento en el que la Universidad Nacional de Córdoba rechazaba fehacientemente el estudio de impacto ambiental citado por las autoridades provinciales que avalan las obras en la autovía de montaña. Fue a través de este dictamen emitido ya hace tiempo. ¿eh? Así que, bueno, este fue el momento de la lectura. Después eh, estuvo la lectura oficial, digamos, de parte de, de, de, este, de este encuentro. y eh, Y bueno, y ahora nos metemos un poco en este tema. Para eso, vamos, para eso vamos a hablar con Virginia Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante de la Asamblea en Defensa del Ambiente, Córdoba Capital. Eh, Virginia, hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, a ver, simplemente te pedimos un pantallazo de lo que fue la jornada de ayer. Bueno, ayer eh, comenzamos con una concentración en la Plaza España eh, de la Ciudad de Córdoba. De ahí eh, nos movilizamos hacia el Consejo Superior, donde a las 4 hubo una comisión donde se reunieron bueno, los conciliarios y, y vecinas de, de Punilla para presentar, digamos, esta nota donde se le pedía a la Universidad Nacional de Córdoba que se expresara respecto al tema de la autovía. Eh, se armó en conjunto con todos los bloques opositores, digamos, del, de, de conciliarios, un, bueno, la resolución esta que lee si que durante la sesión, eh, que se aprueba por unanimidad en votación de todas las... Eh, las personas que estaban presentes en la sesión eh, Afuera estábamos teniendo abiertas, que por suerte pudieron tomar, eh, varias vecinas de, de Punido, de la ciudad de Córdoba, también estuvo eh, Don Ferrero, que es el geólogo, que, que estudió el tema de, del uranio, nos estuvo dando un montón de datos muy interesantes, así que Y bueno, al final se, se, se, se aprobó un poco lo que la comunidad universitaria estaba pidiendo. Eh, bueno, que, que que la UNC reflejara un poco todo lo que se piensa en, en, en muchos ámbitos de la universidad respecto al proyecto. Ábrale. Lo que se aprobó en el Consejo eh, no solamente como aclarando que no es no es un informe de, de la universidad sino de un instituto que fue una parte de la universidad sino incluso recalcando su preocupación que se haya elegido esa traza como que eso también es otra cosa que, novedosa por lo menos que desde acá uno no no esperaba que sa que saliera también en esa partecita. No claro o sea esto o sea el respeto que la UNS se eh, eh, se desvinculaba de, de ese instituto en particular, o sea, diciendo este instituto no es la voz de la universidad, ni mucho menos, digamos, es un instituto privado que, que funciona, digamos, un poco a, la, a las órdenes de, de quien lo de quien lo convoca y quien lo manda, ¿no? Pero además de eso, se suma, digamos, esto que decir, de la preocupación respecto a los impactos socioambientales que tiene que tiene el proyecto planteado de esta forma con la evaluación precaria y, y incompleta que se hace del, del proyecto y además eh, se insta a la Secretaría de ambiente quien, quien es la que ahora tiene la decisión digamos a, a profundizar y evaluar las otras seis alternativas que estaban propuestas eh, que me parece que es lo bueno por lo pronto lo, lo más lo más razonable, ya que en la audiencia pública quedó claro que las otras alternativas no estaban profundizadas, no estaban bien analizadas, no estaban comparadas de manera eh, rigurosa, digamos, para ver realmente cuál de todas tenía el menor impacto ambiental y bueno, eh, creo que eh, un paso importante también es empezar a involucrar a, a, a las medicinas que están que están hace mucho tiempo intentando informar, intentando participar a talleres, todos los que Eh, los que van a ser afectados directa es que indirectamente que podamos empezar a participar en el proceso de de, de, de formulación de este proyecto parece que ese sería como el paso eh, ya digamos me, eh, lo mejor ¿sí? <ríe> que realmente se, se, se insta la participación ciudadana real uh -huh. Muy bien, Virginia. Igual recalco esto, me sorprende la que se votó por unanimidad porque en general en la universidad si vos planteás, por ejemplo, eh, agroquímicos, agrotóxicos, siembra directas, ahí dentro de la universidad se genera discusiones, los de agronomía salen a defenderlos, los que no están en la facultad de agronomía salen a, a criticar los agrotóxicos, siembra directa. pero acá lo que sorprende es esto, la, que toda la universidad, todas las autoridades de la universidad, eh, todos los representantes... Eh, por unanimidad estaban preocupados a nivel ambiental porque se haya elegido esa traza y criticando de alguna manera la metodología como que ahí sí hubo un consenso entre todos Sí, sí esta, digamos, esto que sucede ahora en, con este tema es algo que sistemáticamente se, se reproduce en, en, en, en, muchas, en muchos eh, proyectos que que se presentan en o, o, o, o también cuestiones que tienen que ver con conflictos socioambientales, digamos. Muchas veces la universidad eh, o, o profesionales dentro de la universidad eh, han salido a usar la, la chapa de la universidad para decir esta opinión que yo doy está avalada por toda esta institución cuando realmente no es así. Con este tema puntual de la autovía y bueno, con el tema de la ley de bosques también digamos, hay un montón de institutos de, de muchas facultades de la universidad que estudian activamente cómo, cómo la pérdida de bosque nativo eh, influye directamente en, en todos los, los servicios ecosistémicos que, que, que provee digamos, a las comunidades, lo que es el agua el aire, el suelo, digamos un montón de, de temas que tienen que ver con, el, con, con eso, con el uso del suelo que... Eh, donde un montón de, de, de institutos aportan conocimiento en ese sentido dentro de la universidad entonces eh, es muy loco como a veces eh, se, se impulsan proyectos que van en contra de, de todo ese conocimiento que se está generando digamos eh, eh, con la chapa de la universidad y, y la universidad no se no se despega de eso a menos que haya realmente un movimiento social o un grupo de de, de estudiantes o personas que, que, que vayan y que y que por ahí tengan que presionar un poco para que eso suceda. Ha eh, pasado también que en, en, en casos penales, como ser el tema de, de Porta, de Porta de Hermanos, cuando los, las vecinas de, de San Antonio, que viven ahí cerca de Porta, en la ciudad de Córdoba, presentan una denuncia penal, se nombra a un perito oficial desde la justicia que es un docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, el ingeniero Llorio. El ingeniero Llorio es de la Cátedra de Ingeniería Industrial y sus estudiantes hacen pasantías en Porta. Entonces, eh, y bueno, Porta como un montón de otras empresas en las que lo, los ingenieros, lo, los estudiantes de ingeniería hacen sus pasantías, eh, trabajan, digamos, para esas empresas. Entonces, digamos, se pierde un poco el tema... ...de la objetividad, entre comillas... ...porque objetivo, objetivo... ...no no, no puede ser, digamos... Pero, ...pero no se puede decir... ...que un perito oficial... ...es una persona que tiene acuerdos... ...con la empresa que se está... Um, eh, ...denunciando, digamos... Uh -huh. ...todo esto con la chapa de la universidad... ...diciendo, bueno, esta persona... ...o este grupo, este instituto... ...es, es de la universidad... ...y aprueba esto... ...cuando en realidad ese instituto es funcional... ...a la misma empresa que está afectando... Entonces, no, no, como que no es el primer caso en el que sucede y desde la universidad me parece que es muy importante que haya pasado eh, que este acto, que esto que sucedió ayer, eh, abre también un poco la puerta para empezar a cuestionarnos estas cosas dentro de la universidad, de qué rol jugamos a nivel también social y político. Virginia, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Virginia Sánchez, nos vemos. Virginia Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante de la Asamblea en Defensa del Ambiente de Ciudad Capital. Eh, bueno, después de todo lo que dijeron de que era un informe de la UNC, todo, eh, de parte de los jefes comunales, los legisladores, eh, vialidad provincial, todo eso, me hace acordar un chiste de El discreto encanto de los galenos, que se comenta que hubo una época en que para solucionar el problema vial de la Ruta 38, ...salió un grupo de personas que proponían... ...instalar semáforos inteligentes... ...y los del Valle de Monilla no... ...digo, mirá qué bárbaro, semáforo inteligente, ¿cómo es eso? ...y entonces charlaban ahí con la gente... ...que tenían esta propuesta... ...cómo es este mecanismo de, de aplicar... ...un sistema de inteligencia en los semáforos... ...y todos los de Valle de Monilla... ...estaban vi viendo, mirá qué bárbaro... Eh, ...y qué bárbaro... ...este sistema de, de aplicación de, de inteligencia... ...en los semáforos, qué sé yo... ...y durante un tiempo estuvieron ahí viendo e incluso profundizarlo un poco y ver si de alguna manera este sistema se podía aplicar a los jefes comunales. <risa> Bueno, la, la postura que hemos tomado no es personal, sino que la hemos tomado ante todos los intendentes del Valle de Punilla. Hemos decidido apoyar este proyecto, esta traza de la autovía. Confiamos en que el estudio de este impacto ambiental que está hecho por la Universidad de Córdoba. La, la, la gente de la Universidad Nacional que está haciendo el proyecto está absolutamente persuadida de que es la mejor alternativa y de donde menos daño se hace al ambiente es por la traza que ellos Tengo plena confianza en los profesionales de la Universidad Nacional Está hecho por la Universidad de Córdoba, nada más prestigioso en Córdoba y creo que en el país. Es decir que esto es, nos asegura el menor impacto ambiental. Son profesionales de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. En el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba se votó una resolución que plantea serios cuestionamientos a ese proyecto. El honor Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba el informe técnico que habrá de la obra alternativa, la ruta nacional número 38, puente costa azul, la cumbre, selección costa azul, coquín, solo responde a una opinión técnica de los profesionales intervinientes. En primer lugar, lo que hace esta resolución aprobada, insisto, por unanimidad, por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, es que el eh, estudio que fue incluido en el estudio de impacto ambiental Fue elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y no por la institución como tal. Pero de manera alguna podrá quedarse con una posición u opinión institucional de esta universidad. Y después, en algunos párrafos destacados, mirá lo que dice el Consejo Superior hoy. Hace expresa su preocupación en torno al proyecto mencionado, ya que provocaría un severo impacto ambiental y ecológico. Sí. El proyecto de autovía... Y este no es el Consejo Superior, hace expresa su preocupación en torno al proyecto mencionado, ya que provocaría un severo impacto ambiental. Y en otro párrafo, lo que le plantea el gobierno provincial. El consejo le recomienda a la Secretaría de Ambiente de la provincia, revisar, reevaluar y profundizar el análisis de las alternativas existentes. De las seis alternativas. De existentes. las descartadas. Claro. ¿Eh? Asimismo, este honorable cuarto recomiendo a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba revisar, reevaluar y profundizar el análisis de las seis alternativas de Sintiendo para la obra mencionada sur. ¿Ya hay consenso? Entonces, ¿qué es si lo que me diría? ¡Bravo! ¡Bravo! Habrás conocido lo que decías que lo estuvieras escribiendo Entonces controlan tus labios, tus narices que me lo están se mezclaron al salir de tu boca caprichosa como un croupier de casino de ruta que juega al tarot por dinero Mariana Caserio, legisladora de Unión por Córdoba Estoy a favor de la obra ¿Quién hizo el, el informe, de la, el estudio de la fe de alternativa la Universidad Nacional de Córdoba? Entonces, el, el, el, el, en realidad... Empecemos a hablar, o sea, porque precisamente lo que señalan que no, no es que lo hizo la universidad, sino un instituto que está dentro de una facultad el que instituto, está dentro de... El Instituto de Servicio eh, depende de la Universidad Nacional de Córdoba, entonces no confundamos más a la gente. El honor de, de la Universidad Nacional de Córdoba declara que el informe técnico que habrá el trazado de la obra alternativa solo no responde a una opinión técnica de los profesionales intervinientes. El, el, el, el estudio de las alternativas lo hizo la Universidad Nacional de Córdoba a través lo del hizo instituto, el instituto. Que es el de la universidad pero no Ahí es que el Consejo Superior pero no es que no, el, es el Consejo Nacional Superior Nacional de pero de manera alguna podrá quedarse con una posición u opinión institucional de esta universidad pero, no, pero la el instituto no representa a la Universidad Nacional de Córdoba? ¿Sí? de Córdoba ese es el punto por porque supuesto hay... que sí. No, ¿Es no parte lo representa. De la de sí, es parte, pero no es que representa a toda la universidad, ese es el punto. Comité el Consejo Superior hace CRIS su preocupación en torno al proyecto mencionado ya que provocaría un severo impacto ambiental. Eh, mira, es muy difícil cuando ustedes tienen una posición tomada. No, poder no, no, hablar, no. no. no, no, no. que no, Es que la verdad no se puede hablar. No, si Mar... Mariana, tomada, Mariana. ¿no? ¿Para, qué ¿Para qué me a mí? No, Mariana, pero no, yo te llamé. Porque cosa que a nadie le importa. ¿No cómo que no nadie importa? Yo lo que conozco. la Universidad Nacional de Córdoba. Pero Mariana, por, no por eso mismo. No mismo, no Así mismo, este honorable cuarto recomiendo a la secretaría de ambiente de la provincia de Córdoba revisar, reevaluar y profundizar el análisis de las seis alternativas existentes para la obra mencionada. Sur. ¿Quién hizo el, el, el estudio de las seis alternativas? La Universidad Nacional de Córdoba. Un instituto ¿El que forma instituto parte de, de la Universidad Nacional de que Córdoba. Que forma parte la. No, una cosa es ser parte y otra cosa es ser ah, representar. Es poco serio. Si vos tenés una posición tomada, dejátela para lo personal y en tu trabajo que soy periodista se va a la mirada por algún lugar algo fuera de mi alcance de lejos me hiciste la seña de algo confuso lo que los dos suponemos perdamos algo junto por lo menos hay y festejemos el acuerdo pasa que sos tan hermosa y yo estoy hechizado y esto no tiene remedio lo que me decís no me siente este impacto ambiental y que está la hecho por la ciudad. Universidad de Córdoba. La, la, la gente de la Universidad Nacional que está haciendo el proyecto. la Universidad Nacional de Córdoba hicieron el informe. La Universidad Nacional de Córdoba. Pero Mariana, por no eso me mismo. Me decís, no me